ha costado de demostrar lo que hemos logrado en este párrafo quiero decirte a ti que estás sentado en un sillón escuchando tu radio con tu oído al parlante pegado que soy sí, yo representándolo este H2 que es cuando van a demostrarte arte pega tu oído al parlante que tú suena fuerte somos conexión sur-oriente, desde la hombra estrella de puente aquí presente Para dar las gracias a nuestros oficiadores la, la, Al destino producciones ya a todas las naciones la, Que pegan su oído al parlante con nuestras canciones Nuevas composiciones, somos celebrantes Un sonido necesario Y que esto se convierta en un ámbito al diario que Escucha esta lírica y muy fuertes en tu barrio Estas palabras no o son sea, sacadas de visionario Tampoco luchas por los ordinarios, ordinarios Que cantan por dinero Somos dos raperos, Que no cantan por fama pero en contra de posero Que pegues tu al parlante Es lo que yo espero Yo quiero ser sincero Nosotros empezamos desde cero Con un estilo único y siempre muy certero Nadie se nos iguala, nadie se nos